la movida madrileña a los, a los, no sé, a los valencianos pero, desde luego, nosotros no solemos hablar nunca de la movida madrileña a mí, la verdad es que me la trufa un poco yo, yo! yo, yo! yo, yo, yo, yo, yo! Hola te divi lovers Ya Soz una pelagatos ignorants? yo sí Sustendamo un un doctorado Ah yo me pillo bailando Yo yo yo Pero güey, principio un día más Tierra de Barrenaus. Y es en Radio Topon a 101.8 FM Zaragozana a voz dan sin voz en que te enterarás de las cosas que en veras te importan. Tierra de Barrenaus y la versión radiofónica dobló do mismo nombre, aunque llevo más de 10 años dando mal en aragonés. Y por ahora nos puedes escuchar todos los miércoles de 6 a 8 en Radio Topo. Dica que tengamos un nuevo horario 1. Y como soy un modernazo, tengo blog, tengo programada de radio, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, YouTube, Flickr, Evox, Flow, Swag y de todo. y Y en todas esas movidas puedes trobar los podcasts anteriores, que ya son po, po, más de 30. Ni Calamaro tiene tantas horas grabadas. A lo menos no en Aragonés. Y como también me va lo rollo vintage, pues fácil un fancine ¿eh? que puedes mercar en nogará y aunque vuestro harás ver el artículo en papelico para celebrar los 10 años, que fácil lo fanzine. y si quieres continuar escuchando el aragonés, en las ondas en la Radio Topo y toda la resta de programas tan sobre buenos que se fan pues nos puedes adullar en el crowdfunding que somos fendo en la nuestra web en radiotopo.org pues para pa milloras técnicas, para que esto continente porque ya sabes que aquí no tenemos subvenciones no tenemos perricas de chen privada ni nos refirma de ningún que no siga vos atrás y vosotros con los vuestros dinés y la chen que, que somos aquí, contando dos cosas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 Bueno, y ya plegamos en, en la fin de la temporada, ya sabéis que las temporadas en Tierra Barrenos van de septiembre a septiembre, como los cursos lectivos y como todo en esta vida. Y, y como siempre, eh, desde la primera temporada pues vamos a rematar con este especial temazo al que charlaremos de música, eh, mientras estás dos horas, dos horas y pico, lo que nos dé. Y bueno, ya tenemos aquí a, a los convidados de siempre de, de este programa que llevo, solo que se repite todas las temporadas, que tengo a la mía cucha, a David sector Buen día, buena tarde, buena novia. buenísima tarde. Y enfrente yo a Rubén. Hola, buena tarde, tarde lleno. supongo que sí, no lo sé. Aquí bueno, me, muy foscoto. y pues de chentar, ¿no? La tarde, pues ya hemos chentado. Y fue un afredor este invierno. <risa> Sí sí, semana se acerca el invierno, jodos. Hay. decir que somos una amiguita espesos, pesos, ¿no? Sí bueno, pero siempre hay un placer estar aquí. No somos cuatro, pero al menos somos tres pelagatos pela, ignorantes, y lo pasaremos bien. <risa> Iba a traer un moñaco como siempre, pero ya con tantas cosas que vais a ya he suplido ya meter un, un moñaque para que nos acompañase y fuesenos cuatro pelagatos ignorantes. Bueno, sabremos dar con Toti con pruebas de un provincianismo que alcance límites insospechados. <risa> Lo regional manda y no a tuya banda. Bueno, pues para que pa que nos en sentido ya en este tercer temazos, en este dos sinfonólicos que hacemos que todas las temporadas aquí. La otra vegada me carrañes por clamales sinfonólicos. No jodas. Sí. Mierda. Y ahora lo dices tú. Bueno, pues ya. Pues es que somos unos sinfonólicos. Sinfonólicos no llegue una colla de WhatsApp, aunque chapamos de estos programas, pero ya lo oficializamos, ¿no? No sé. Yo le continuo diciendo temazos cuando Puyota... Pues no sé, si quieres lo oficializamos. Yo lo que quiera. Nos montamos una electrocharanga. Que es la moda ahora. <risa> Monta, electrocharanga, es Hombre, pues... Entonces pues, ahí el, como estos que, que son tocando por las carreras con no violín y pues, le van un radiocasete... Bueno, radiocasete. El móvil con la Orquesta Sinfónica de Viena de Zaga. Yo ya que me quedé con lo de la cabra. <risa> ya sab, ya sabes que yo vivo no bueno pasado y claro, pues... Sí, sí, ella es la, la. Yo creo que es la persona más joven que participa en este programa, si no es de continuo. Y la madre vieja de vez. Pero de vez, como, como vives en los 50. Yo, yo vivo en una supina ignorancia. <risa> Pelagatil. <risa> bueno, decíba. Eh, ¿cuál, cuál lo de los sinfonólicos y todo esto primero, es verdad que lo facimos una mica pues a la, a la gingorrea, no sé si a la gingorrea y la Aragonés, pero bueno, pues, pues lo facimos una mica improvisadet, para lo segundo ya nos lo treballemos una miqueta más y facimos esto de las, de las secciones no me acuerdo cuáles eran en los segundos sinfonólicos no, vineba cuatro me parís ¿no? pero no vago a meterlas todas yo me acuerdo dos frikis pero no más mm. Ya claro no te claro, los traes tú, claro. <risa> Una de pepino veraniego, ¿no? Mm. París. Ah, sí, de verdad. Sí, sí. Opepín. Ah, ya tra la de la de, de osubidón, que yo traía los Love of lesbian. Mm. Mo motivadera. La motivadera. La motivadera o, o pepino Estivero y... y estibero. Hala. <risa> su... de, de HPL ya tenéis atrapado el lado. <risa> y eso ya a a servir. ¿eh? Anti más estivero esti se puede meter <risa> con Y, ¿eh? O sea que. y este <risa> vale. Aire o oh, su oficio aire Guayaba. con Y. Ya lo, lo hiperpeta. ¿Lo sentís? ¿Lo sentí Son morindo gatitos. <risa> El licotero y sin H, ¿no? <risa> <risa> y aire puerto. <risa> bueno, eh, Jodo, Y en cara no hemos principiado, ¿eh? bien, ¿no? Sí, sí. casi sin alcohol. Eh, pues no, eso. No, cuasi no. sin alcohol, sin alcohol porque hemos charra, principiado a charcartú. Ah, bueno, bueno, que tú ya bien oscuro. O mío, o mío, le va chorrito. <risa> <risa> chorrito, bat Bendición. ¿Eh? Hombre. Y bendecido. De que no yo yo de, de verdad, una de las de las fotos creo de las porque yo Instagram, yo de verdad que le digo aquí que lo que lo tengo de Terra de barrenos pero no lo voy a seguir para Cascala. y una de las pocas fotos que pullé es tío, la del ticket que me te va café 1, 1 10, me parece que irá chorrito 030. Oh, qué maravilla que una, una de, las, de los tickets más polios que he visto yo en la mía vida somos charrando de capilés nos faltan los palillos y si te has a un muñeco, pues tenemos para hacer un guiñote pues sí <risa> <risa> todos recordamos que yo he Radio Topo no entre CTV <risa> <risa> ni, ni Aragón Televisión y ni... ahora íbamos con una película de Paco Martínez ¿sabes? <risa> una encuesta ¿De, de qué? listas que fan en 13TV, ¿no? De... <risa> ¿Santi Esteve lo y mal o muy mal? <risa> <risa> o peor que mal Vota Que vi había, había, había, había muy tachen de rollos y rollas Viendo eso, porque si no no me explico Cómo quedan las votaciones No sé, podemos ¿Por, preguntar había... en batea A ver si... Sí. <risa> en Te <batea? risa> os recuerdo que esto se emitirá en septiembre Que lo de batea, espero que ya no Ni, ni nos, nos acordemos Bueno, sí, de verdad Bueno, en septiembre... Uh, igual no, ¿eh? Igual, Hombre, no... Igual, igual en septiembre batea ya, ya ye... Aragón, ¡Española! ¿No? <risa> Perdón. No llevasca. Hostia. Ver, euskera batea, ¿no? <risa> <risa> Va, a apoyar <risa> la música. <risa> Mira que solo de guitarra, ¿eh? <risa> que bueno... Pues sí, se puede decir que tenemos tres... Reconduce esto, por favor. Puf, esto no lo reconduce ni Charmander. Que tenemos tres... ¡Uy, wow. ¡Ay, coño! <risa> ¿O gato? No, no, no, la chancla, que casi se me jode. Que, que tenemos tres eh, secciones, tres temáticas, tres no sé cómo decirle. Uh -huh. bueno, ¿Categorías? Categorías. Categorías, gracias. Eh, sí, somos excesos. No, no sé por lo principiar. Pues yo tampoco, porque estoy que lle o programa que menos me ha prestado. Bueno, no me ha no me prestado <risa> ningún, ¿no? Pero Diego Giste como que ha estado como bueno, muy rápido y... tienes a estilo móvil para mirarte la Wikipedia, ¿eh? Ya la tengo aún. <risa> <risa> <risa> ya, ya, ya, ya ya, todo. Y si no me la dices, lamento aquí en la pantalla. Yo confieso que lo he prestado, güey, también. Uno, fa una hora que tengo las tres cantas. Qué vergüenza yo la presté ayer. <risa> Pero Fernolas. sí que quiero dejar aquí constancia para cuando hagamos Sinfonólicos 4. Cuatro uh -huh. pelagatos ignorance, Número 4. Sí, sí, bueno, primero, sí, femos Sinfonólicos 4. Qué duda cabe. Hombre, si sí, sí, contiene a Terrabarrenaos al otro año, que espero que sí, eh, se ferá sí. Sinfonólicos 4, pero que sí. Pero yo cal de batirlo en cara. Y si no, ya lo faremos en Chisla Radio. Uh. Aquí la radio de Dissider. Fenda, amigos. Bueno, bueno. Reconduciendo esto, ¿vale? En 12, 12 minutos, ¿cuántos ahorros han caído? Esto parece el, el programa de los premios de la, la música. música? <risa> Saludos a Jesús. <risa> que quiero que quede aquí Constancia. <risa> Para o sea, Se tarde. Para Sinfonolicos 4, que siempre tenemos como sí. unas semanas previas de qué fuimos este año, qué tal. Este año yo, yo, yo la verdad que le he dado vueltas, he tenido ideas, pero no conseguía plasmarlas. Y te os lanzo aquí o desafío de que para año venien, podemos ver lo que te os decía, el cantas encadenadas. Wow. Esto consistiría en metes una canta con una colaboración, ni pues has de meter otra canta de esa colaboración con otra colaboración y así saltar de cada dos o tres cantas. ¿Qué te os parís? No. Difícil. Que, así no es que mola. Difícil, no, no, y difícil. Pasa que lleva más limitado, ¿no? Porque saltar de estilos lleva más difícil. Pues sí. como a nosotros. o sea si, que... rematamos, <risa> si rematamos escuchando a Vivaldi, mola también. Quedará un poco provincianista. Lo de, lo de Vivaldi, este lo adito con. Este, ya lleva rondando bella cosa. Coño, pues si sí, lleva a mí a. Dami a las envueltas. Pues. Si sí, iban <risa> iba a chuntas a, a colecho. Ver. Qué rizos. Bueno, ya aquí lo hizo, ¿vale? Me parece. Yo creo que hay una idea muy. Acordatos en 2018. Sí, por Acepto. Yo no sé, hombre, nos metemos. Bueno, hacemos un Bermú, Terra barrenados y metemos de fondo Sinfonólicos 3. Y así es a le puedes platar los Oyus y estas cosas, claro. Sí, sí, sí. Bueno, la Chen que nos. Y es verdad, todo lo público, todas las hordas de fans de de Que nos lo recuerden, para el año venid pues para Chuli o Basinas, que yo cuando gozamos de grabar estas cosas, que en Caracetín pues se emitan en septiembre, o en agosto, o, o cuanto que, pues eso, pues que nos, nos lo recuerde. Decisiones, por dos principiamos, y si no, dejo a los junta y lo charramos off the record, ¿eh? Venga, tenébanos... O, o Uncha, es que no sé cómo se pronuncia, será Uncha, ¿no? qué? Okay. Los... Mira, mira, mira. Esto lo descubrí yo poco Estás soñando un ferrete con los Uncha un Tiene un, tiene un, un, un suyo un rollo y no como María Jesús y su, su acordeón Que has meso antes Bueno, uno, un 2 de Baz que, que teníamos Dota Orche Que, que íbamos la Uno o dos discos que sentíamos Y era este de Uncha O como hostia se pronuncia Y tenemos una pleitina Tamarillo de Orche añe en, ¿Eh? en, ¿Eh? orche en, en Sí, sí Para Asti. <risa> Orche lleva un lugar de Castilla, de repoblación, de repoblación, no, te, de, de población con tex, Euskalduna. Con TX. ¿Sí o qué? Antes eh, sí, sí, sí. Y mogollón de apellidos de, de, de Asti y eran... son pachis. Tierra de Barrenao, se muestra y entiende. De cosicas, ¿eh? Esto han ha muestra Lolo. lo Pues eso, pues, pues puede decirte a Orche que lleva un lugar muy polio. <risa> eh, Saludos. ¿qué pasó? A pasó Camilo José Cela Que lo veíamos Y a una placa de por aquí pasó Camilo José Cela Sí, deprisa <risa> no Yo sé, sé, como en, <risa> la placa y el movimiento también <risa> Unas de <rochuletas> estas con <risa> Con flamas Con las letras movidas eh, ¿A qué iba esto? Ah, sí, sí, sí, que ella, ella decida a Tamara Esto viene por la Que ella decía que lo importante esta canta Que ella es la pandereta No lo ocurrió, no, no. Que lo bueno de esta cantalla es la pandereta. Ahora cuando caña lo puyo una un raté. Que esta cantalla es buena porque la pandereta suena guay. Que suena guay. Pero. Bueno. Si. Sí, eh, pandereta. Con el hashtag. Hashtag pandereta. Panderetistas. Panderetistas Hacemos una encuesta en Tierra de barrenados de. Mira, mira. Ah, lo diciendo ¿no? Ah, no. No, bueno, y la Pandereta. Yo ¿No me imaginaba a una persona con un trache de cascabillos ahí haciendo ritmo. Son unos modernacos. No sé si has visto los vídeos. No. Pues son modernos. Bueno, pues eso, pues vascos de. Vascos, vascos 2.90. Bueno, no. De los de Agora. Bueno, no shoes, eh. los de... de agora. <risa> porque descartamos que sea una pandereta estilo Tuna, ¿no? Esas que te añaden ahí a trucazos contra el, el cuerpo, ¿no? Ah, <risa> <risa> en Ovidio no lo fan así, ¿no? En lo fan... Lo fan bien. Pero que ya es Fendo. Tenemos un problema lo, lo chístico aquí. Y en Ya que yo, yo no te llega a porque estoy viendo a Rubelón aquí probando de abrir una botella que tiene zuro... por una cucharilla ¿sabes? Bueno, ¿y si lo consigo qué? Hombre, <risa> pues, no, no, pero, pues <risa> <me veremos todas>. <risa> <risa> no pues beberemos todas Repétale, ¿no? ¿En Tabaiso o qué? ¿O no? No sé, no sé No, a ver si la va a liar, eh Bueno Que le damos 20 minutos de programa <risa> Y no hemos charrado una puta mierda de música O sea, hemos tenido debate Pandereta Curdión Y... Porque es se va, David Si te va quien confiar Me quedaré en la <risa> cama Sin descansar Que va, que va a ser de nosotros sin David son <risa> más gobon So más gobon, pues venga ¿Qué categoría? ¿Qué? No sé, la que quieras Odiar moñas Odiar humoñas Principiamos con el odio? Venga, pues Venga, tuya, mía, de David La que quieras Pues nos seguimos ¿Qué? Odi <risa> odias, odias, odias Odias Y vamos a principiar odiando. A principiar. ¿Tú, ¿Tú qué creyes? Metemos la tuya, metemos la de Rubén, la mía. Pues venga, como Rubén no ha charrado, que, que lo faiga él. Pues venga. Sí, esta, la tuya ya era esta, ¿verdad? Sí. Venga, pues, pues cuéntanos, cuéntanos. Pues la presento. Más que de odiar, llegué de, de luitar, ¿no? Eh, la cantalle de una mesacha que se dice Rebeca Eunice Vargas Tamayac. Ahí va. Ar Toma, artísticamente conocida como Rebeca Lane, Eunice, yo un nombre que me encanta. <ríe> A partir de ahora. No, no, es verdad que ya lo tenemos una amiga, Eunice, sí. yo no lo conozco. Sí, sí, sí. Pues artísticamente se dice Rebeca Lane, la canta se libre, atrevida y loca, y decir de ella que que de Guatemala y que la conozca en las pasadas fiestas de la Madalena, en el concierto, uno de los conciertos de la Plaza San Agustín. Devotivo leyo, pues, principio a sonar una música uh, hip-hop con unas bases tremendas y la verdad que me, me moló muchísimo me me erquemos OCD y decir de ella, pues, eso, que yo una hip-hop era feminista, que viene de Guatemala Toma. por cierto, festival se diceba ni una menos fest y, y era de temática feminista por lo que, que sí, ella y era, pues, representando este, este lema y busca un poco por internet y... Decir que pertenece al colectivo Última Dosis y es fundadera de Somos Guerreras, una propuesta para hacer visible el trabajo de las mujeres de Centroamérica en el hip-hop. O sea que ya te os digo que hay una persona que se mueve en muitismo y que te, te os convido a que las cuites que, que mola. Chico, chico. Pues antes más sentí que el concierto es brutal. Yo la charlar de ese concierto que impresionante. para una sorpresa. ¿Pero que cantó aquí, pues? Sí, en San Agustín, para las fiestas. O primer concierto de fiestas. Ahora recuerdo, sí. Yo la verdad que fue de esto que ibas por inercia, ¿no? Y de motivo leyo, pues al principio, ahí, boom, boom, boom, y la pa' que te mueres. Y brutal. muy como las bases de las cantas. Y eso pues con muita carga Feminista, política Y las cantas muy cañeras Y yo pues dos traigo lista Que pues como te os digo de temática feminista Pues ah, venga, saco En tabán Está Ta todo ok, okay. okay. okay. okay. okay. Rebeca Lane Rebe Rebe Miss Bolivia okay. Con Ali Guagua Gua. Gua Gua. Con el ches, ches, ches Original Se me nota la lengua, pelo de entrada La combinación fatal, no queda nada Y no me digan pavadas Prefiero morir a vivir con la boca cerrada no me digan lo que tengo que hacer Y no me digan de la forma que me tengo que mover Que la ley no me va entre las piernas Tengo la boca afilada y la mente atenta Fiel cerdas Vida jodida y potra La negra hija de con el fuego en la boca Con la Rebecca que menea como loca Vamos con Alicuagua que y destroza Va como anormal, como animal Juntando los ovarios en un solo canal Ay, ay, ay, como suena el ritual Haciendo magia, exorcizando el mar, ¿oyó? Vida tremenda ¿Cómo es que me miro? Si con la blusa se me sale el ombligo Si estas panties me quedan muy apretadas Si mi cabeza siempre está despeinada Que si traigo muy corta la falda Que si bailo como me da la gana Que las ladies no usan malas palabras Que la mente y la boca cerrada, Solo la abres para hacerme mala fama Lo que pasa es que no estoy acomplejada ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que La que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota La que brilla porque no le importa Y no corta las alas a otras oh A mí me dicen guaguis, represento al puerto donde se hacen las mejores parties Con mis hermanas practico la cumbia, es una religión como el hip hop que no te queda en dudas hey. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura Envuélvete un periódico, mira madura. estamos resistiendo porque el mundo tiene cura Mujeres pisoteadas, estas una cagada, pasan los siglos y seguimos basureadas Esclavas de la puta manada, y si decimos algo somos brujas y malvadas Sinternas, carnalas, cabronas, armadas de lírica explosiva, de música pesada Suena profunda Te mazo, te mazo, te mazo. Espero que te haya feito hoy. Nos ha hoy. La sí. verdad que se le ocurre. Y educadora y, y dice en directo que va a venir también a estar con la chen de, de, de la casa de choventud... de Obico de San Pablo. Puyó un tal escenario a hacer una coreografía que tenían ensayada con una canta de ella. Así no es que muy bien. Y una coseta que quería decir: contrato pronóstico. No traigo garra de canta valenciana esta vegada yo, uh, ya, ya me yo un <risa> capazo Me voy a fugir de las valencianadas Y las tres cantas que traigo son de Latinoamérica Está, está la primera, Guatemala Y las dos venienes también ¿También de Guatemala? No, de Latinoamérica ah. Mola, mola Bueno, David, ¿tú o yo? Pues lo que quieras Hubo ya cosa más sobre Rebeca, Rebeca Eunice Allá me ha feito muy hoy Y... Y mírate que, bueno, lo he llenado charrando aquí, que yo que he visto cuando principian lo de «¿Está todo ok?» y, y cosas distas como que no me molan. De... <risa> no me molan tú, demasiado, ¿sabes? charra que si te desconcentras tú también el programa se va a cascar. <risa> bueno, pues eh, si no ha, no ha principiado bien ya. Hombre. <risa> y una de las sorpresas que tiene de vivir en un bico como este, ¿no? O si no vives, pues a lo menos frecuéntalo. que te trocas pues artistas como como esta que, que en otros puestos sería impensable sí sí yo y es verdad que pues eso pues lo que siempre decimos no eh, yo creo en un primer temazo o primer sinfonólicos o primer como le quieras decir eh, que llegue una y una mica la inquietud no por descubrir nuevas nuevas músicas nuevas collas nuevas chenfendo cosas interesantes no Y no los ferrete de las radios comerciales. Y me en envía desde aquí un saludo a Jorge Azcón que sabemos que es fan esta emisora y de las fiestas de la Magdalena Oh yeah, besicos, Besi besichons, Besichón también para tuya Varella. relucien, <risa> varilla, te la no lo, no lo he visto ahí con todos los 100 siempre que paráis un uh, caballo. Pulseras, pulsericas. Bueno, tú con la tuya, ¿qué? Okay? Venga, va. Bueno, tenemos primer de todo, tenemos una buena noticia. Bien. Hemos conseguido abrir la botella de licor. <risa> El licor de chordón, que yo muy bueno, ¿eh? Ye muy bueno. Y lo hemos conseguido con... <risa> un tornillo. <risa> un tornillo barra escarpeada. Sí, sí, sí. Y, Toma, ¿y más de, y más de. No tengo aplausos. en eh, no más alto, de. Pero. Imaginación de capins. Pero lo bueno es que se puede tornar a cerrar y abrir las legadas que, que queramos. De sí, verdad, de verdad. Que no, que, digo que como no tengo aplausos en, en esto, pues vamos a tener... Y ya. ¡Más perro! Ah, vamos, vamos a apoyarlo. La, ¿y es lo que tengo. No, no me da Estos son todos los efectos sonoros. Chiri, ¡Ay, chiri! Uh. <risa> <risa> Estos ya no lo levantan. Saludos. Si es farta de Doctor House... Escuita... <risa> <la> Pelagatos... <risa> barrenaus. Barrenaus. <risa> Pelagatos barrenaus, hostia. pelá Bueno, vea. <risa> es pelleta misins. <risa> Segunda cantada. Venga, va, voy con la mía. Bueno, como ya sabes que soy un lolo, os traigo una cosa muy nueva para yo: una escarpia. Sí. <risa> una escarpia. <risa> Llevo una colla de Buscalería que se clama la Polla Records. No sé si lo conocéis Supongo que sí. No. Ha salido fa poco. Canta, y canta un tal Evaristo, que dice cosas raras y... Bumburi. Y si yo lo he visto en la eh, tele. Evaristo Bumburi. Ya, es el, lo, lo he visto en lo del playground este. El, el playground. <risa> <risa> es verdad, yo no sé cuántas vegas me han compartido... En el recreo. No, sí. O, o playground <risa> Codo macho. O Chordón este jode, ¿eh? Menos perro. Y, y le feito dos tragos. Que ya, las culpas para el Chordón que no se puede defender, ¿sabes? Que o, o Playground este, que sale el evaristo lo entrevistaron un día en no sé qué mm. televisión y, sa y sale él diciendo porque lo bueno, como yo era, la reforma y la ruptura y no sé qué. Vale, bien, la pandreta. Hashtag Pandereta, ¿eh? Recordad <risa> Y le doy la palabra a David Pandereta barrenada continúa charlando la polla Bueno, pues eso Te os traigo Pues eso Como somos con las canciones de odio Yo te os traigo una canta Una canción, perdón Que Ye de 1990 Del álbum Ellos dicen mierda Nosotros amén Y bueno Pues yo Siempre que has asquito a la polla eh, A día A día de güe Sigo diciendo lo mismo, que hostia, estas letras en cara son bichens en, en la vida y son, pues, eso. De... No sé. Cada palabra que suelta este tío por la boca son como si continúa pasando esto. O sea, no, no hemos evolucionado. Así no es que, bueno, pues me mete de muy mala hostia. Y... A, ver, a ver si quitan la mili ya. Y principio. <risa> <risa> <risa> que tornen la mili, que ya no queda nombres. <risa> Que me ha mordido un cuñado Perdón <risa> Pues eso Y esta, can esta canción Jet De 1990 Como ya he dicho antes Y Contina Igual todo Yo creía que iba a que más Me ha ¿eh? ah, -so sorprendido Yo que también De, de 90 ¿Tú? Pues sí, sí De 90 tú Dos años te yo Yo 30 <risa> Bueno, dos años Dimpos de a mil y claro Aunque no es feito atrás. Insumisas <risa> Yo me libré por por roja. <ríe> cosas más de la polla? Pues que calascuitala Y y y lo vayeres pues otras mismas que, que todo contiene igual, si ya que no se puede decir más cosas. Pues venga, además pues de que no me ha prestado cosas más, o sea, pues vamos, <ríe> a meter la polla. <ríe> <ríe> Pues ala, bien de batalla. Venga, chistes ahí con Humor Intelichen, estalle Topo, la que te informa. <risa> humor Pelagatil. <risa> humor, humor Pelagatil. Bueno, y vamos a, a meter la polla. Toma pollazo. mazo temazo, temazo Sick brains No, hombre, no Evaristo Evaristazo, pues Que lo has traído tú Asti lo tened Ellos dicen mierda Nusatras amén. Evaristoteles Menos Blesa Que ya no dice cosa no ha, ha bailado <risa> Asca Aquí soy, señor policía Bueno, somos en la sección de odiar Yo es verdad, yo es verdad Yo también. sabía que tenía las manos largas Pero no tanto Bien, <risa> pues amaremos Eh... Ay, verdad, pero... Ah ya, ah, ya sé lo que iba a decir Que digo que quien no ha bailado bella vez eh, Ellos dicen, mierda, nosotros saben No hay personas ni hay cosa, ¿no? Pues yo estoy que no Mover o pie cuenta cómo bailar Sí, bueno, ya me entiendes Con, o, Ofer, como le dicen ahora Esto ¿De qué? Que ah, tiene un nombre He trigado una, una canción San Badger? No, hombre, no Hostia, de eso es Head, para... Head, no sé qué pollas Headbanging Eso Y lo sé porque en una de las noticietas al parceras de ahora charrante lo dicen Ahora charrante es ¿Eh? ah, sí, verdad, ahora me acuerdo que lo escuché en ese programa de la charrante. Cluca cluca <ríe> de guayao. Ahí se no, programó. Que yo las escuché casi todos, eh. Bueno. Sí. Me quedé no 20 y pico. Bueno, pues en facies 25, sí. Claro, sí, ¿eh? en la decadencia te quedes. <ríe> Por eso. a vi que quiso... Me la chambreta, se me hace un 7 o primer día. Sí. Sí, odio que me era merque. Vi, a, vi a dos chambretas, chambreta chambreta. Que las jodí o primer día, no, no, la de no, no. la de relegada de Noara y la de la hora charrante de, de En serio. Sí, sí. Y eso o... oye, una buena señal. Que la se continúa elevando, eh. Mm. Pero pero sí sí las jodió primer día. Bueno, un saludo a la Chen de la hora charrante. Charrante, a Cos, familia, a todos y todas. Saludos, Tornaz. <risa> Bueno, <risa> igual no. <risa> no okay. Bueno, aquí te, aquí tenemos una mica, ¿no? Del Espíritu Somarda, de la hora charrante. ¿cuán tengamos, cuán tengamos da, mica. <risa> Cuando tengamos una gracia. Para ya una mica. Cuando tengamos una gracia. En condiciones, <risa> pues muy sí. bien. a la hora charrante. Faremos un copublicado, Me parece Como para los cuñados de Oregon Televisión. Ah. Venga, odio Venga, para todo ahora también para dar con televisión. Pero, miren, si Le no, fue eh. un clamamiento a que Fablans está Aragones en Tabán. Y, Mar y María de Miguel. fegan un comunicado para que torne ahora Charrante. Hostia. Que se ha <risa> hechos hecho sin. Susin, Bueno. No hombre no, Flora Flora eh, Que nos íbamos a quedar sin subvención. <risa> ¿Y con oh. qué? Sin subvenciones ¿Y con qué íbamos a mercar oh, las escarpias ahora? O oh, oh, director, oh, director de este programa Recordemos que no se fue responsable De las barbaridades que digan los suyos convidados ¿eh? sí, Da igual, pues si siempre que me convida Remato reventando programas <risa> <o> sea, También <risa> yo verdad Y continas terne que terne aquí <risa> Pues de que a la chel le molas <risa> Wow. Sí, sí, yo tengo un Fascal de, de, de tweets y de mensajes directos y de movidas de, hostia, por favor, convida a Pesetor y que badalle y que... El... Ah, sí, y... Pero los que alzas en la carpeta de amenazas, ¿no? <risa> un saludo a un coreano lleno, uno a los simpatizantes de Radio, de... De radio 1 ¿eh? Televisión 0 ¿Por? ¿Por los badalles? Porque el... eh, no nos veían y así nadie más interesante. Claro Pues no, sí, ya si no, no nos falta tanta vergüenza <ríe> decir barbaridad. No sé. No sé, yo no saldría en la tele sin chambreta, como somos aquí ahora todos. ¿Ah, sí? Hombre, yo tampoco saldría con un carajillo. No, no podríamos no beber no licor de, de chordones en, en la tele. No, no podríamos beberlo en teoría, ni aquí. Hasta o sea, escarpia. Hasta chordón. Pandereta escarpia chordón. Meteremos me una foto con la escarpia y el chordón. Eh, la polla. Bella la cosa polla. de la polla. Pues que continúan en la suya línea, que ellos dicen mierda. Pero si se han disuelto. Atrás, <risa> bueno, pero las suyas letras continúan así. Ah, tí. vale, vale. Y Vicens. Iba a traer, si no, Atra, que ya la de. De Cagas. Eh, la canción se clama Bobo. Bobo mira <risa> Que yeah, maravillosa, te os la recomiendo. Y si no, pues para otro ya, ya la traeremos. Ya que tenía yo un, un cura en, en <risa> Corazonistas. Que nos, nos insultaba siempre llamándonos Bobo Bombero. Hostia, Bobo Bombero. Pero siempre, ¿eh? O sea, decía Fevas cual sí que Trastada y tal. Bobo Bombero. Oh. Tío de 50 años, en fin. Ay, el sillón dos, señor. Corazonistas. Corazonistas. Corazonista. Escolapios o <risa> Todos los coles de cura suenan igual. Bueno, <risa> pues... Pues voy con la mía, ¿no? Sí, si no. no, tenés más esto. Yo, la verdad, llegué y una, una categoría que me facié el Arakiri porque, porque tenía muchísimas canciones. Ch Charakiri. Charakiri. Charakiri. Charachiri. <ríe> Char Charachiri. Char <ríe> eh, tenía muchísimas canciones, pero casi todas las gasté eh, fa dos programas en el de la policía. que pues sí, sí pues la de cops de los chicos del maíz eh, la que charla también de los monstruos de escuadra de, de piras a un sistema en fin vine va muchas, no Mare me va y a la fin pues que está ahí en la que más me ha costado de, de trobar Pues a la fin dice pues bueno pues pues pues ando no puedo trobar una una canta buenas buena buenísima para lo programa en el país valenciano Que son, aunque fan las cosas bien, bien, musicalmente y, y ya aprovechando pues, pues eso, pues estoy rechirando por lo disco duro Y me trobé con los Zoo Sorpresón, eh Sorpresón, oh, wow. yo no, los Zoo, que ya sabes que, que no me fan casi casi casi hoy Y Cantimas pues los hemos puesto, bille, bueno, yo dos vegadas este año En, en Zaragoza y en Pamplona, que tienen la suerte bien los Y bueno, meto la canta porque sigue rematando esta pelazo. Y pues encharramos o que de los zoo. Sí, sí, sí, sí, sí que de cosa. Pues se dice Eh Y bueno, pues eso, pues respirar, muy todo odio, como siempre, bien dirigido bien enderezado En ta, aquí cal odiar, ¿eh? Y ahí aquí no, pues no se le odia. Cal odiar a los malos. Odia oh, yeah, <ríe> muchachos. Suplasangs sangs, de los zoo. Dale esto es la peor porquería que he escuchado los ocho primeros tracks es la misma canción es horrible es horrible Para comercial a los tontos Nada, no es un disco que esa voz merezca. Vos sentir respuestas a preguntas tontes, ficarme una etiqueta para pensarme al stand, vas a buscar fallos para clasificarme. Vas a juzgarme y a dirme, no son tan estas. Vas a hacer de tobins escoltarme, vas a furgar, vas a more, don por rascar y así pases la vida en plena forma. Donald Li Corda la tegua empanada mental. Yo te pongo la banda, yo te hago la publicidad, yo te consigo las gira, yo te hago que entre dentro de tu camerino. Vas a prometerme el lealtad siempre, caramelo espera un mordetzam. Si desprecian fallos hay remente, y en dirás que manas el mercad. Vas a aconsejarme ahora en calma, a lo que dinga paternalismo sofística. Con más agradaría que indre un arma, cuando se escolte bla bla bla presumiendo humildad. Perdútenos man de listos. Putos Son para el sistema que han creado. No donen la talla, no llaman. Ellos van a regalar la vida. Ellos sabrán qué perder de tal. Pense el teudreta a la pataleta. Cambien los sigles, no la chaqueta. Qué barata que el sai sin la broma. Que cada son de los que crean puestos de trabajo se llaman empresarios. Estoy totalmente a favor de la reforma laboral. Y yo hubiera ido más lejos. Vas a presumir del teu imperi. Que a salsa tus oles a les teu mans No vas a resolver el misteri De la pasta que no has declarado. Vas a concedirnos algún mérito. Pero eso has pagat com has pagat Vas a perdonarnos o a eso espere. Pero no vendré sin minutos avance. Ustedes creen, creen, creen cuando tengo piso por todo el mundo. Que por una cuña de mierda de mil euros. Yo me voy a ensuciar. Vas a pasearte en suficiencia, comes señores de tens passats, vas a regalar con descendencia, cambiando ilusiones per veritats. Y es que tú tan de ciudad, yo tan del poble, yo tan de un de la serenitat, yo me tu tú inexpugnable, pensando en el tewo electoral. Perdónenos mondedistos, putos hemos de la pista, finchamos arriba la vista. Son parasis el sistema que han creado. No donen en la talla, no llaman. Subas. Es van a regalar la vida. Eis sabrán qué fer de Berita. Que la clara. Dense a la pataleta. Cambien les sigles no la chaqueta. Subas. Qué barata que el seis sin la broma. Que la grandeza sem més optimista tot ara, sota de si el sistema que han creat. Junts ara los rumores rumores tengo cosas en contra de este eh, grupo pues cuéntanos las Cayéndome cuaca de charla eh. ahora estamos charlando de los zoo o de los de o sea. sociedad alcohólica Pero, a ver a ver bueno cuenta aquí para qué más a tener guión. Bienveni... bienvenidas a la sección de ololo carrañetas que te clavo la escarpia ¿eh? te clavo la escarpia y te oro una botella Nada, cosa que el otro día me contó en una movida, pues esto de la típica chen que pagan a cuatro perras, pues, fa chambretas de grupos y cosicas así en plan pirata. Chambreta, chambreta, chambreta, miau. Pirata, pirata. Y bueno, pues que resulta que esta chen fueron por o rastro de Madrid eh, mirando a la chen, ¿sabes? Y demandándole las perras dos do copyright de do su biólogo y toda la hostia y dice Como, hola. Pero what the fuck Clase obrera No Más perro Así no es que estoy Solo digo Muy mal S.A. No demandes perras Por lo vuestro logo, hombre dueña de vaca para el En este caso que lo demande Y diseñase el logo No sigas pelagatos Pero bueno Dimpos me cosa mala de los dos? No Ah Todo bueno Tocas la buena Que pues, no habéis tocado una bueno, Más que todo malo Hostia, mira Yo, Jeque En no saber Ya dito Que por yo, Ya sabes Que como soy blogger No me fa muy toco El charlar de yo Que es lo que más me mola En el mundo no, Y Lo que aprecio de eso que No charlas de tú En tercera persona Por ahora Por eso soy aquí yo. Bueno Pues barrenado Y este año Están dos conciertos. <risa> de <Zoom. Sí. risa> eso Y Y yo En este de Zaragoza De Zaragoza En, en, la, cuatro, en la López 400 en aunque facemos un Wall of Death que me fareía o sea, No, primer Wall of Death que he feito en la López en Zaragoza, no ya en, en Every Night, ¿no? O en No me acuerdo en cuál estoy en ya facemos night. un Wall of Death sí, en, se fació un Wall of Death Guapo guapo en talco, no, porque yo era imposible moverse, pero en y eso que las columnas de la López lo permitían. Uh -huh. no, no son buenas esas columnas, no. No. A ah, ver si tenés no en un mayo. Joder. Pues. Ala, todo, todo el edificio espaldado. Y yo me acuerdo que en, en fa, fa Tiempos, cuando iba a los conceptos de ZO antes de que fuesen un segundo disco y tal, pues siempre llegara con, con la, esto de, de. Con la ilusión de, de sentirla de esbarcers Aunque ah. ¿no? metas vegadas la fan de las zagueras y tal. Y en, en este de Zaragoza, así que me que también pues llegaba. Oh, falta esbarcer, no sé qué tal cual. Pero en Pamplona. Y que me lo ya era pasando tan de Biti Bomba que ni me acordé ya en, en la zagera cuando tocaron barcels dije, hostia, se me va, he suplidado que esta chen tocaba Sbarcers en los conciertos. Qué cosicas Y brutal. Yo de verdadzo, y que y una, y una barbaridad. Quien no los haya visto, pues que vaya, estar el concierto. Y sonando a los teléfonos, bueno, nos hemos emitido Uy, en directo. No, no voy a pillarlo. Eh, yo quiero decir por el micro, mierda. a lo mejor de vale, los que son gritando. Yo quiero decirle a Pancho que, que puede estar muy contento de tenerte como fan. ¿Qué, qué pedazo tienes? ¿Somos ánimo en directo? O ¿no? que yo era aquí, no decían lo mismo. Que no, no somos en directo. Bueno. Dició usufructo. <risa> Ay, Paulichón. Bueno, un abrazo a los dos que pasaron una noia aquí. Que bueno, no sé. Es decidió de andimpos pues, en Facebook que se le van pasando muy bien, ¿no? Que les frutaban las vieras Sí, sí Urr. Pobres, pobres Y los países Bueno, y que pues, en Pamplona Continuaron con gente aquí también Sí Sí, sí, remataron con uno Que se casaste de semana Bueno Remataron pues, de Bolina o sea, por Pamplona eh, Que son es Un buen usufructo de Aragón Sí, sí Yo creo que les han quedado ganas De, de tornar por aquí Uno Pues el TDB Fest Ay, TDB Fest al y, recuperar guau. esa idea Sí, sí Eh, recuerdo que vi un botón de donar en evox, ¿eh? que que al para poder ferote de fest. Si y no había perras, no se faute de befes fest. Y un hashtag que se dice la euskera limonera. Euskera es que... es que batea. Esquera limonera. pandereta <risa> es que batea. Pandereta pelagatos ignorantes. Tenemos muchos hashtags. Escarpia, escarpa, ye... Hashtag definitivo. Y bueno, pues que al ozo que son buenísimos Veamos a a contar el ozo. Pasamos Pura. a la Cantamoñas, Canción que, Moñas A tu pues descubrimiento, no. el trombón Que ahora no me sale el nombre Al trombón eh, fulánico de tal Que un crack y ese que tío Que un show, yo un showman, sí, yeah, yeah. Yeah, brutal Ajá. Que ya me saldrá el nombre Jamie York no el nombre de orquesta De Pero llegué la, la, de la, de, la, Mary Poppins La puesta <ríe> la, la puesta en escena hostia, el, Marco Sueda Eh... Ah. eh la puesta en escena con el con el Arnau, este el Pancho y el y el Marco, yo creo que, que la han mejorado y que cada vegada son más potentes en, en directo, o sea, llegue brutismo. Solo hay posible y ese trío con una buena pandereta. Pues sí, así todos lo daisamos. Oye, pues a Tamara se sí. la quieren achustar. Por cuatro doricos nos unimos de chira. Y a Feririnchis. Y a, ya a vende sudaderas de estas que, que, que todos la pirateada. No se entozo haber feito una sudadera con cremallera. Ah, la pirateada. El usufructo. el usufructo. No voy a pagar derritos. Eh, ¿Con cuál alimos ahora? Categoría. Pues ibamos con la moña. Con ¿no? la moña, sí. Ala, ya, lo, ya que hemos segregado billis con. Love lo and Hate. <risa> Hemos segregado bien de bilis porque no se usa atrás, pero yo sí que me estoy escuitando 3 u 4 que tenía. peras tiendas posibles. Ya no, ya no en son 1000, ya no más en son 3 u 4. Y hostia, me la llevas escuitando. Y llevan una segregando una de bilis que, ¿qué para qué? Bien bueno, de ala. Sí, al saber cuál meterse una canta de odio también, mm. ¿eh? Porque. Porque, porque tala marinera. Pues antes de cambiar de rechist. registro ya y pasar a, a, a autónomoñas es decir, un, o zager pelagatos ignorance y sobre la mía canta Moñas, decir que como te os edito pues viene también de Latinoamérica en concreto de Cuba no te os voy a decir de quién la canta pero seguro que con los primeros acordes la conoceréis todos y todas y una canta de 1969 Hola. de un músico cubano y si queréis, de después de Encharramos un poco más. Pues Pues me parece bien. Le va a estar una mica de contraste con los Lugers que los llevan metiendo de zaga. <risa> <risa> Pero pues, vimos, Fuimos ya a con isa Y pues encharramos. En a tope. Dale. Me parece Debity Bomber. Si la robo, porque no sé qué leches he feito aquí. ¿eh? <risa>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 caigan en mi espalda ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado ojalá que el deseo se vaya atrás de ti a tu viejo gobierno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 Contraste, Jodo que sí. Bueno, que ya han cerrado posturas, ya podemos marchar Tazuma, muy rico todo. Bueno, pues ya sabes todos y todas, ¿no? Que llegó una canta de Silvio Rodríguez, el famoso Ojalá. Y debatiendo nos ahora si si esta canta y la canta oficial de cerrar tozos vas aquí en Zaragoza o no más o posturas. En era... latrio a lo menos se cerraba con esta. En Faguera sí, ¿no? Pero yo. Bueno, de, de an... Bueno, nada Fagera, Fagera, que, que cerró es, el latrio igual. Pero de antes más. <risa> y eran ¿verdad? los años 90. Ah, yo no me suena que antes más la metes en. Yo, claro, yo decía que tenía un mal recuerdo de esta canción por esto, porque cerran los bars con, con esta. Yo pero me te acuerdo tenía hasta zoomado y prado. Claro, pero yo ya me, me iba a ta casa porque o mío colega, o mi compa de, de Borina pues ya decía que no se iba a tacarra, pues te digo, pero bueno, pues casa A pasar a la zorrera y, y así con el señor de, de manivela, que le digo yo. <risa> o señor de manivela. <risa> esto, isa, lo, esto lo vas a ver de llegar. Y esa es sensación de cuando te chitas en oleito y te da vueltas todo. es el cosa que vi a un señor de baís a cama ah, con una manivela y... Pedazo de la España. Na, na, na, na. Eh, esto con palillo mola y, más, esto ¿eh? Esto con palillo se saborea o doble. Bueno, y esa sensación de una luz cegadora, un disparo de nieve, ¿no? Y se feba la luz. Disparo de y... nieve y eso suena muy Albert Rivera, tío. Radio 2, Televisión 0, que esto no podría no frenar la tele. Y nos ve llevando estos caretos de uf, con lo de que se llega en la foscor. Tal cual. Pero también esto le daba es una zorrera considerable, porque ahí eran las tres, las cuatro dos y ¿no? Cuando y, y como dices con una mica de, de esto... te. Me... Me te vas ahí a, a cantar toa, a Totes uh -huh. Que aquí que sé que puede decir, ¿no? A totestrus, a totestrus Sí, sí. ¿no? sí, ah, sí. sí. No, la voz de los. La voz de la sin voz. De los super. No. cañones De los cañones eso ¿no? Don Cicuta. Que hizo que, que la. Que la, <risa> que la. la cantabas a Totes ¿no? Y. Sí, sí. Y. Ojalá pase algo. Y era un íntimo de. que también febas headbanging, banging, era un, un momento un int de, de como de chir chirmanamiento, te abrazabas con todo mundo y de pillar cacho, Prebabas de pillar no, bueno, cacho y porque, te voy a porque decir claro, que prevabas de pillar la tuya chaqueta para pa salir de hogar antes que que no te quedas así. También bien. y y con la Pi tuya. Pillabas, pillabas una viera. porque ya lo, lo típico de, de no, como esta ya me la ha servida, me la de fer aquí. Claro. Eh, ah. ¿no? y siempre un pozal. Right. Ni, ni, ni, ni, ni, un pozal Y básico de plástico ¿Te Un pozal que me voy. La mayor frase Un pozal que me voy. Y ya fue bastante época que vais a la Persiana Y a Sesión y Claro, Yo me encarrañaba con esta canta Porque ya decía la nuez y adiós Y claro, no bueno, molaba Independientemente de todos estos recuerdos De fluvios etílicos Si has la letra Pues una cantaba para meterse muy moñas mm. Y por eso llegué Que la he traído Te metes, ternito <risa> Cicuta yo creo, yo creo, <risa> Cicuta Yo creo que no pillé nunca ¿eh? Con esta canta de todas trazas Yo tampoco Yo sí que no, me acuerdo bueno. Que una vegada Prevemos en, en Oxidicard Que llega era Obar Aún iba yo A hacer un poco Con esta canción Y bueno <risa> Salió Salió Pogo <risa> Un Wall of Death <risa> Sí Salió Pogo De esas trazas Y vino la ambulancia Porque me acuerdo Que un mozo Se resbaló Porque <risa> claro No sé si has estado nunca en Osidecar. No. ¿Meten polvos de talco? Meten serrín, pero claro... La... Meteban, me porque ya no me, se puede bueno, que me, llegue... me teban, claro. No, ¿se puede? no, no, no. ¿No se puede decir por, mete? Por o... No. A ver. No se puede chitar serrín. Y es que yo, cuando cuando oyeran la flama, me requié un saco de 200 millones de kilos de serrín y chusto aún me siguen en lo bidorón. De meter serrín en o... en por tierra. Porque no... Pa, pa, por si se preta fuego. Ajá. Válgame Dios, claro. Y, y, y dos meses después de de vedar meterse rín vedaron fumar. <risa> eh, pues, cosas de esta... Muy bien, imbécil. <risa> pues eso. Esto no, no, no lo predijo Barista, ¿eh? Voy a toser una miqueta ah. si más que ir dando fuerte <risa> <risa> <risa> Hola, te llena nos esperando. <risa> Gracias, ¿eh? Qué equipo, qué equipo, Dios. Qué equipo, <risa> oh, Dios. Pues bueno Next Next Next, no tenemos cosas más de Ah, el talco que decías tú del serrín? De... Ah, bueno, pues eso Que no soy si de car No sé si he esto nunca Pero que hizo Meteba en serrín Pero En carasinas Y era Como una balseta todo Y te esparizabas como que le O sea, molaba mucho Hizo Cuando creabas feromoñas, Pero no molaba tanto Cuando Cuando esvarizabas de verdad y, y te creabas Bella cosa Y bueno, pues un mozo pues ya no lo pogo y, y claro, pues como visto te, te mete en tal to a tope. Y este pedazo de canción pues claro, no un mozo es varizo, y allá. la. suelo y y la cuque, y era buena. Talchencia sí, sí, o no. Talchencia, sí, sí, ambulancia y todo. ¿Sí o qué? Joder, pues cuando lo contaste en urgencias lo que va a pasado. No, bueno, que ya no <risa> sí, un poco sí, sí, con Silvio Rodríguez y Seguro. No, con Silvio Rodríguez o cantáis no. Que, que yo mayor, eh. Con, con la suya música. Oye, Fer, un poco con Silvio Rodríguez, anda que no, eh. Para cuenta, eh. ¿Eh? Evaristo Pancho y el Silvio Rodríguez prendo pocos. Okay. Uh -huh. Por favor, que vele un faiga un vídeo así nas. Dios santo. Hemos de Fer en OTDB Fest. Traeremos a, a los tres. A Revolver. Sí, hombre. Ya ya escopeta a, a Maná. Sí, claro, claro. Nos a Maná. a la escopeta, la belleza sobre todo. <risa> <risa> Segunda. La <de> belleza Teruel. <risa> eh, pues no sé, cuál con cuál íbamos ahora. Tú ¿Tú, atrás? tú yo. Me meto no. moñas. Ah no tuyo. Me meto moñas. Pues, venga, métete moñas. Me a meter moñas. Moñas. La, voy, la moñas. voy cargando ya en el Steam. Venga, pues bueno, pues yo te os traigo moñómetro puyando. O Mañómetro, que nos íbamos a meter aquí a bomecar ar arcos de Sanchoán. No, no, ya te he que me he ¿eh? molado. Más tiernos que una bueña de pavo. <risa> a estilo le vamos. Qué metafónico, oye. So <risa> somos super ñoños, ahora mismo. No me, no me fago y que, que, que plagies a Becker. <risa> si yo ya era citando ahí unas no arrimadas, tío. Hola. Hola. Bueno, pues yo te os traigo un grupo que se clama SECOND. No sé si los conocéis, son de Murcia, son una colla de modernazos. Pero bueno. Eh... ¿Qué pasa en Murcia? ¿Qué pasa en Murcia? M-Clan. La Sequera. trillo Secon. <risa> sí, Secon. Sí, bueno, pues. estoy es lo peor que le pasa a Murcia, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Porque Antimás son buenos, ¿eh? Si esto... te mola este rollo. Sí. Y, y el dibujante, el de Ortega y Pacheco. Pedro Vera. Los dibujantes, ¿no? Ortega y Pacheco. Venga, venga, continúa <ríe> Bueno, pues eso eh, Te os traigo esta canción ¿Por qué me mete moñas esta canción? Pues bueno, esta canción eh, Viene a ver cómo lo explico yo Que ya me estoy emocionando oh. Me la pasó la mía parella Anita, un besazo moni. Bueno, moni, te quiero Moni Bueno, pues me la pasó un día Y la estemos escuitando escu Y llega, no sé Te mete. la piel, la pelleta de, de la pelleta de Pirina <risa> pues y todo lo que dice y era pues eso eh, la canción se dice Rincón Exquisito y claro pues y era nos acordábamos de, de nuestro Rincón Exquisito y de, de los raticos que, que vivimos chuntas y no sé, todo lo que dice y como y estas canciones que, que las ascuitas y bellas La cara de la persona que quieres. Pues eso me pasa con esta canción. Oh. Y yo es súper polido pa' yo. Vas a ver plural. Muy oh. no es que bueno, pues la podemos escuchar. Ahí estos mozos de Murcia. Pues salimos. Y poquito más os puedo decir, porque no sé. Yo, es que, yo es lo que siento, no lo que puedo decir con esta canción. Así no es que la escuitamos, y bueno, quien me quiera entender que me entienda. Y quien no, pues que. Pues que me pues muy bien. Pues que estos teddy bearers, que estas teddy bearers abrazad a la persona que tengáis o canto y disfrutad con este rincón exquisito. Oh, the second Borcianos. <risa> Allá va. Relatado el principio no puede ser tan complicado antes iba deprisa perdóname si voy despacio arrancada Los motores, que no haya silencio, descorcharemos las mejores bebidas que tenemos. Aunque estoy agotado, iré a buscar lo que me pide. De Glarimas por aquí. De desde así. aquella habitación, desde aquel rincón tan exquisito, lanzamos un mensaje a todo el universo. Uy, <risa> que me matraganto, tío. Me mola mogollón esta canción. Y antimas, pues eso. Eh, relata muy tismo lo que nos ha pasado a, a Ana y a, y a yo. A el Moyamoni. A el Moyamoni. A Juan y Lanines. Y mola muy tismo porque eso. somos diferentes Qué nos vive. mola Murcia que viva Murcia que viva Murcia pues viva Murcia. yo fuera de coñas ¿eh? lo de lo de Murcia y es que no oye la primer colla murciana que me fago y decir de coño Murcia que siempre nos vemos la moflada con estas cosas como se nos falla la moflada a los aragoneses por, por otra parte ¿no? No, no como los aragoneses se falla la moflada de los aragoneses también o... de verdad Y, y mismo los murcianos me cuesta que se fan la mofla, no de, de los mismos. Qué bueno tener humor, hombre. Por eso. Pero, pero hostia, y el otro día... Y que no, me quiero acordar de la coña, no... Bueno, pues eso, pues que vine, vine a una también, que eran otros modernazos, que me enteré que eran de Murcia, y no me acuerdo que eran. Pero yo está está en concreto que me, cuando me la pasé digo, oye, pero esto qué, este, qué coño me ha pasado el ps Y. Y hostia, me hace un momento oye. ¿eh? Es que me mola. molan. Molan, Estos antimas las tocan. Porque vídeo y efecto que te cagas. vídeo oye, muy bruto, yendo que todo perretas, Como sí, sí. las pesetor Y ahí estoy derrochando champán y de todo. Y ¿Sí? ¿Eh? Yo muy majo, eh. De que belleso vídeo y no champán sé. Champán o cava. Ah, espero que siga cava. Y que no siga catalán, ¿no? Creo que sí. Voy o con. sea, pero que no. Creo <risa> <Pero risa> que no. Aunque siga un buen cabalaion. ¿Qué? O mejor whisky o monasterio de Veruela. Bueno, no. M U B. <risa> más ahora, pues ya Veruela se escribe con V. Ya se puede escribir con V. Sí, mañana mañana qué bien. Prueba. Veruela, ah sí, mírate. Hostia. Corsicas V V, v de Veruela. <risa> de Viruela. Hostia, para pues eso para un pa un, pa un cómic Hostia, eh que no una de viruela un, un vengador que se nos lo van a copiar tío, un, un vengador que sea de veruela desde aquí que, que le lanza los malavidas que se disfrace de, de monche de veruela y vaya por ahí fendo cosas terroristas Joder. v de veruela ¿Eh? como cambiar los calcetines de pareja y vida por cuatro <risa> por cuatro duros todos vendemos la idea, eh como lo se sea <risa> Pues eso, aquí todos os he dejado esta pedazo de canta que, pues eso, sobran las parolas. Yo estos programas los fui para esto, para con ser colladas nuevas que es lo que me, lo que me mola. Pues ahora, ya tenéis una otra, cos, porque la otra que te os traigo, que ya la escuitarez, ya la pues no, no nueva. aspero. Pues voy yo con la mía, EO. Venga, <risa> Que, que, ya que los tengo aquí escribiendo, pasándose noticas, como en no, sí, de amor, uh, pasándonos cositas de amor. Pues voy yo con la mía, digo, dale duro, venga, da, do, le duro, dale blando. Eh, que bueno, pues, pues yo, la verdad, otra que también estoy, de, estoy dudando, dudando mucho. <coughs> Porque yo, yo soy muy moñas, decirlo y me fan muy hoy las las cantas. Yo, la verdad es que, como concepto, soy en contra del amor romántico y todo esto, pero después pues, practico poco, ¿no? Porque, porque pues, en en mi vida cutiana sé que soy muy del amor romántico, de la princesa prometida y de, y de todas estas moñadas, ¿no? Y, en y bueno. Ferrero. Ah, ¿Cómo oye en Aragonés eso? que Ah, llevo un refrán en Paíso, en Aragonés. ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, Ah, o gaitero del lugar. O toca lo mismo, o toca mal Anda, anda, anda Ajá, la renaus, a muestra entretiene eh, Pues eso, pues yo estoy dudando entre Muitismas, Muitismas Cantas, porque yo en cara soy De la generación Ya principiamos con abueladas, ¿no? De, de los que grababan cintas, casetes A las nuestras parellas Con el a, awesome mix este De, de lo más guachi y, Tú y eras un Márquez ¿Eh? Awesome mix A, el, lo digo por el, los guardianes de la galaxia. Awesome de alucinante en inglés. Ah, ah. vale. ¿Qué entendebas tú? Yo he de marchar, no vale. He de marchar porque no pillo nada. <risa> y es que me expreso muy mal. Bueno, pues eso, pues que yo le grababa cintas a las mesachas y tal. A las, y y las tal, churris. A las churris. Ole, ole. Y, y grababa también CDs de pues ya cuando, cuando salió lo de. Y les pues, pegas la portadica ahí a Man con bolí, de Zagal. Sus, sus, sus, no, no, bueno, sí, con Boli y pues ya, cuando ya tenía el Paint, pues ya ah, con. Sí, con con paint. Te Quiero y cositas de estas. Cuando sí. el Paint se decía Paintbrush. Hostia, el Paintbrush. Paintbrush, sí, sí. Como y... cambió la nuestra vida, eh. ¿El Paint Blues. Con, con Paint. <risa> bueno, Belus encara continúa con O-Paint, con sí, no bueno, o sea que... El bueno, avance se puede no. medir, pri... bueno, cuando en principio apareció Paint y pues ya cuando incluyó en Comic Sans en Windows. Esos son los son <risa> las dos fitas de la historia. Pero no, sigue sí, más importante ya llega la nueva grafía ¿no? Yo, yo de feito, <risa> este cabo semana, voy a, voy, voy a ir a un festival que o cartel han feito Comic Sans y probablemente con Pain. <risa> Buah. La nueva grafía y escrita en Pain con <risa> Hostia, que, que en <risa> <y> Comic Sans. Hostia, <risa> molaría <risa> molaría que la hacen pública de nuevo a Con Comic Sans. Y con Con las caisas de texto vistas de Pain, ¿no? Que siempre se quedaban talladas, ¿no? Que no cubrían el texto. Ay, por favor. Tío. Joder, ahora como que. Esa, esa capacidad de edición. No pinta. Ay, ahora como continúo con las moñadas me has he matado eh, de, de... hemos de hacer un crowdfunding eh porque si no nos vamos a quedar sin dientes para mercadillos las escarpias acuérdate 2.90 noventa <risa> con aragonés y y era rusian rusian y con eso ya torno. a en cara que con un palillo en la boca también también pues fue lo mismo ¿eh? pero dos noventa esto era ay Si sí, fa no fa anti yo era una codonera. <risa> una cotonera. Eh, torno. <coughs> Reculo. Dale. Pues sí, yo pues que yo grababa estas cosas, ¿no? Y y cuando he pensado en una canción moñas y tal, pues pues de verdad pues que tiras una miqueta pues de de cuando principias eh, la vida con la con la persona con la que con la que yes, ¿no? Y Y yo pensé, yo yo veía asociadas así con momentos sentimentales tengo un fascal de cantas. Vi una que la la canción que sonaba mientras yo perdía la mia virginidad, que esa cada vegada que la siento digo, eh, con esto yo <risa> <risa> y que no la que va a meter güey. Te sale ahí esa sonrisita eh. Yo pública y sí. cantada. Como si yo publica? hombre, sí. sí, sí, la si no, no dicho, no la cantaba yo. Si lo has dicho ella vegada que cantallera. Yo creo, creo que, eh, que no hay un secreto. No, no, no llega el secreto no. Yellow no no pues no no no no no pero hostia, Bel día el... pues no no no Yellow y, y bueno pues pues eso pues vía vía canciones que te recuerdan esos momentos no eh, Machicos, bonicos bonitos bueno pues que vives en pareja y está y una de esas, esas canciones no pues que, que nos pilló a la a la mía pareja y a yo En, en un momento muy poliu y que, y que cada vegada que suena pues nos, nos miramos y nos vemos la rialleta ¿no? Decimos, esta canción llega era sonando en ese momento que tú y yo que tú y yo sabemos, ¿no? y como hizo pues Jepónico y encima nos pilló en una edad pues también muy pues no sé, pues tenévanos unos veintipocos pocos años y y bueno, y que también llega pues lo que sonaba fa 15 años pues llega era y era lo que sonaba porque lo llegan petando Porque en esas envueltas lo petaba extremo duro, que son los autos de esta canta que me meten muy moñicas y que yo cuento que ve el uno con Eixerez que la vereda de la puerta de atrás. Que sepas que has venido canturreándola. No, venía cantándole una otra, de lo mismo disco, Concretame la siguiente. Hostia, ja, ja. te he pillado, ¿eh? Sí. ¿Cómo te quedas sin sangre en la pocha? Qué mal fan. ¡Qué mal fan! Pues venga, la verá la puerta atrás de maduro Los clásicos nunca no mueren ¡Cabón! Y dejar que te tocara el sol Y si fuera mi vida una escalera Me la he pasado entera Buscando el siguiente escalón Convencido que estás en el tejado Esperando a ver si llego yo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 en la nuestra tierra esquifan de aquel gran sistema ¡Qué polius! Pues sí, qué maravilla, Extremoduro, yo, vamos eh, y en con todo lo tiempo que ha pasado de, de aquellos discos míticos de Extremo Duro y los continas escuchando yo me, me continuan, bueno, de hecho vi discos que me molan más ahora que con los escuchaba y esas envueltas, ¿no? Porque la gila yo creo que rematemos tan cansos De sentirlo en todos vas Que... Yo siempre he sido de... Que la aprecio de, más ahora De la pedra Hombre, es ha jodido La pedra, y la pedra Cuánto amor Y eso sí que hay una canta de odio La pedra La pedra Cuánto Ay, amor Ay, oye que... Yo, me encanta. Risa yeta, eh ¿Eh? qué risa yetas es fa ¿Yo? Sí, sí, sí. de verdad. El otro día pilló disco para pa grabarlo porque no lo tenía pasado en MP3. Y, y estos discos yo no los tenía. Yo los tenía todos grabados en, en cintas y tal. Yo en original creo que el primero de estos me pillé. Estoy o minería, no. Bueno, no sé cuál me pillé, ¿no? Y, y este disco y toda la resta me los deisó la mía pareja o la Tamara. Y. y eso me, que me trayó. Yo le dije, cuando, cuando en cara ya eran los amiguetes. Que... Eh, uh, déjame disco. Si me trae una bolsa plena De toda la escografía De Rosendo, Extremoduro, Platero, tal Y dices... Que ya era lo que mola se esas envueltas Y dices Ista pa' yo No, no, no Yo no. Era, era de Toinocene ¿eh? Yo era unos amigos Sí, sí, o sea Como si te las he a yo a tú ah, bueno, bueno. bueno, pues Igual rematamos el día chuntas Oye, nunca no se sabe Claro Y, y bueno, y de extremo duro Yo la verdad es que me apena una miqueta Porque Robin insisto, a yo me parís que, que el tío eh, para escribir y un, y un a mano, no que, mm. que vale un valer y, y, y joder No sé, remato una miqueta porque los discos nuevos Molan A yo me fango, la verdad mm. Pero no iría a sentir un concierto este tío Ni farto grifa Porque, bueno, fa poco toco aquí en Zaragoza en, en la Mozart o en un teatro No sé qué pero Príncipe Felipe No aquí en el Príncipe Que oh. era robe, eh, que no era extremo no, no, no sé, robe. Sí. Y, y Y era sentado y no sé qué Y que antes más ah, que pues no sí. quería que se bebese, ah, Como el Ismael Serrano, pero robe Sí, <risa> bueno, ya es lo que pasa cuando dice la heroína eh... Ismael Serrano no creo que fuese heroína ¿eh? Bueno, Ismael Serrano <risa> se Continúa ¿no? con la heroína Si no, <risa> sino como Fatoiso también, heroína mala, pero Heroína, o crack <risa> Oh, no. Nos has dejado. Somos ahora mismo Rubén y yo que, que no sabemos cuál es bien. para bueno, esto lo puedes tallar. Bueno, Ismael Serrano, por favor, si, Escort, si, te, talla, si talla. te ficas heroína, eh, meteo hashtag pandeleta. <risa> escarpia. <risa> hashtag escarpia, hashtag pandereta Me chuto heroína. Con una escarpia. Eh, porque Ismael Serrano escucha Radio Topo y escucha Tierra guerra, ¿no? O sea, si, oye, Hombre. De clarismo Ismael Serrano también lleva uno De los que Ni se ha a la vez Jodo anda que Yo Yo sé se... Afeito bueno, ploraris, hombre, Ya, eh. No voy a contar Más cosas de la vida Pelagatos amorosos Extremo duro Que ya <risa> Teneba un disco ¿No? El iros todos A tomar por culo Pues nada Me voy uno, Unos visionarios sí sí es Usted, es, Esta semana Lo lleva pensando Que se va a servir Mal el infinitivo El iros Bueno, no lo fe va a servir mal, lo fe va a servir... Sí, el imperativo. Bueno, lo fe va a servir como Pérez Reverte. Chon, chon. O sea, han convertido, Pérez Reverte y duro. han complegado. Y en la suya ideología, o sea... Qué bonito, ¿no? Estoy... Me, no sé si he polio o oh, Joder. <risa> sí, sí, porque, porque es estoy Pérez Reverte el que defendió que, que se uh -huh. fese servir Iros. Bueno, que se fese servir... Que, que se... Bueno, eso, ya me entiendes. Lo, lo de la RAE. ¡Padre! Lo de la RAE. <risa> qué, ¡Qué bonito todo! La RAE. Ay. Mírate un diccionario. Y de las pocas academias, de las pocas autoridades lingüísticas que me quedan por Villar, ¿eh? La RAE. Estaba en la del Asturiano, la del Euskera, la del Catalán. La del Aragonés. La del de Aragonés ah, no. de un día, sí. Estoy levantando ¿Eh? caisas de la EFA. Sí. ¡Ah, nada! ¡Ja, <risa> ja, <y el, risa> toma Y en la de la jaula. <risa> ¿Eh? en la de la faula en la de la faula también hombre ¿no? ahí en Condaronda es ahí el actual ¿no? ahora <risa> <risa> pues eso que iros todos a tomar por culo eh, grande extremo duro yo la verdad o sea el concierto que esté de él esté muy majo eh y no enfatan todo seis sí, 6 o 7 años yo creo que puede estar un 2 millones de conciertos que hizo y estado extremo duro en Bilbao uh -huh. que ahí fuimos pues o mío colega Luis mí la mía colega Inés y yo Y nos fuimos a Bilbao a Bellera, este módulo. A de Biel, propio. De propio. Toma. Y moló muitismo. Hizo que lleganos en una zona, pues eso, lléranos posados y tal, pero bueno, lo chicame pues ya de en pie y.. Y ¡Gritando la bandera! ¡Grita una y otra vez! ¡Mierda! <risa> ¡Qué mierda más recia! <risa> Pero de verdad, mira, y era guapo, gu guarda, y era de la que, o sea, en, en, en, en oíros todos a tomar por culo, todo el mundo puede estar en pie agitando la bandera. Y ahora fa conciertos <risa> que no te diis a zorrear y que te has de estar sentado. Claro. Pues Tócate sí, las pelotas, muy mal, robe muy mal. Ya no se droga. ¿Drogate? Y este tío, ahora, <risa> ahora <risa> hay unos tochos de que no se los va a leer ni Dios. Y este tío, ahora, pues como Boombury. para bombones no, salsas musica musicalmente <risa> bombones de Corispar del Serrano ahora mismo en Belgueto Pendunte Pendunte y unos sudokus Pendunte vegano Enrique Enrique Si te acercas si te vas Ya con este crucigrama de... <risa> Mercurio, HG <risa> <risa> eh, Que no que se me Joder, chaval eh... bueno, pues eso, como, como te os iba diciendo este tío Pues ahora me recuerda ya a Bumburi Dios mío, cariño especial a Bumburi Pues eso, que musicalmente sí, en los premios de la música aragonesa lo dices, claro <risa> Sí, también, de verdad Que lleve un prodigio Pero Pues ahora ya, pues mal, caca Y que este tío también, yo me acuerdo de un año que tocó extremo duro en los pilas, cuando extremo duro lo petaba y tocaba todos los años para pilas. Uh -huh. Cuando en Interpeñas se planteaba en ching como extremo duro todos los días, no una vez para que se caigan los heavis, que los heavis y cualquier cosa que nos no cuide los 40, en un mundo peñista. A para Interpeñas, bien tirado, y, bien tirado. Uy, <ríe> yo para Interpeñas entiendo un capazo ahorros. y me acuerdo que vinió el, el extremaduro y tal le chitaron tormos de chelo se carrañó eh, nos se encarrañó nos carrañó esos tirando tormos de chelo que no sé qué que que, que extremaduro un claro. campamento de los corazonistas pues esa <ríe> pues sí se pues, eh, se encarrañó y, y tapa, en esas envueltas unos amigos que pues el doctor y toda esta chíclica que trabajaban de, de cambreros e interpiñas pues, pues para sacarse unas perricas y el otro año en el concierto extremo duro para, para la tinticola iban de meter el chelo picado no, para que no le hagan chitas tormos por exigencia de eh, el robin Jodo petaca. historieticas de yo o sea que ya se le vieva, eh, ya, ya barrontaba esos modos Hombre, siempre han dicho que Robey es una persona muy especial. Yo conozco, bueno, Chef también, una persona que estío pipa de él en una chira y dice que una y no más, Santo Tomás. Que ya era la persona que peor trataba a la suya chen. Bueno, pues Robeye, escribes muy bien, pero... Así es que... Buñica vaca para lo personal, empanadico de calabaza para... La... Para las pipas. Palo, pipas. Y las pipas. Qué ricas. <risa> Estoy oyendo fútbol. Al buenacid de la pipa. Me hipnotiza tu control do palillo, tío. Soy <risa> <risa> no, no te llevas cuitando, no más te llevas oyendo palillo. No, ¿Cómo no mueves o palillo? Hostia, Ay. también. <risa> Encharrar. Mira, aquí. chicas de, de la tele. Radio 2, televisión 1. Acaba de mm. marcar con sí, la sí, televisión. Sí, sí, sí. Ay, que, que digo que eh, también vi una actuación, y que repasando estas mierdas, eh, vi una actuación de extremo duro en la 2. De. Pues eso, de no sé qué disco de sacaron Que saliva el robe con, con unos pantalones de estos amplos hacia los Imsi Hammer. Hostia. De, bueno, Imsi Hammer, no, lo hippie, sí, biceco, no, y sin chambreta y tal. ¡Brut! Hostia. Una, una cholica. Y eso, cuento que será por YouTube. ¿eh? Que mete No sé sí. en qué programa sería, pero bueno, y si era este en no era dos. No creo que veas eres vídeos. Pues eh, el programa de Radio 3 y. Lo miraremos y. Ya mm -hmm. Pasamos o okay? qué. Radio 3, Sinfonolicos 3, 3 pelagatos y tercera categoría. Que filado todo, ¿no? Eh, co, dirige tú. Yo tres... me voy a hacer chordones hasta Y tres dedicos de frente. Eh, aquí. Pague la categoría. Venga, tú, pues? Categoría televisiva. Bueno, y a principio Telecine, telecine. Sí, telecine. Pues yo, yo, me, yo te leo, tú te le Yo me enelligo a las yo series cine, tú cine, vale. pues yo Me a las series Y te os traigo La banda sonora de Narcos Oh ¿sabes? yeah la, la exitosa serie Adaptación de la vida de Pablo Escobar Interpretada por Rodrigo Amarante La canta serie Tuyo Ay, y, y un cantán brasileño uh. nacido de Río de Chaneiro En 1976 Pablito. París es a Chuan de Pablos o sea, ahora mismo. No sé si escuchas Radio 3. Uh, no, <ríe> spoiler. O no sea, sé, spoiler, ¿no? ¿Qué coño? Eh, que siempre llegué leyendo, ¿no? La, la info y empezaba <risa> a ver. en Río de Janeiro. No sé si. Ye, ye como un poco yo. O sea, un poco <risa> yo, yo, yo. el, el que no, baila. No, no, que baila. Na, na, na, Eli. <risa> na, na, na, na. <risa> Pero bueno. no sé qué iba a decir pero bueno no importa, yo, yo no sé si el decalogo de, de Radio Topo dice entrar aquí a chen que Radio 3 eh, ojo mm, yo no he escrito mm, yo no más he escrito la copé no tú Radio 3 cuando montas en los taxis de atros ¿no? Sí. decir de este hombre pues que grabó en 2015 esta canta que ya en castellano porque él como brasileño pues canta en brasileño u portugués Y una canta que y, y, y compuesta inspirándose en la música que se suposa que escuitaba Pablo Escobar cuando era joven, según es lo que dice Sumay. No oye la banda sonora original así tan sencillo, ¿no? Le da una vuelta a la canta y una versión techno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿What the fuck? Y era muy fácil, ¿no? Tener, traer aquí una una banda sonora de una serie Tino, tecno Me acabas de ir ya, has muerto Bueno, pues continuo, continuo con la mía trilogía De cantas De Latinoamérica, esta vez, a Brasil Tú siempre y... lo filas todo, ¿eh? Y encima lo de encadenadas Pues si ya las encadena Ya ha ganado Win. La movida ya que yo tenía Otras cantas pensadas, otros estilos Y como a la fin dice lo de las categorías, pues me he visto un poco forzado a buscarme la vida, a Femeo pre, pues, por otro costado. Y va por un costado que sonase esta canta, pero fa poco, tenía una experiencia vital con una manifestación techno en Berlín. La manifestación techno en Berlín. Sí. Así no es que querá que sonase una canta de, de tecno. Y digo, hostia. Eso, yeah. eso eh, manifestación eh, techno en Berlín podría estar perfectamente una canta de cirti <risa> <risa> o, o un disco de la del otro. <risa> Está bien. Mani techno en Berlín. El muro. <risa> el <remoto> Murcia! <risa> y eso tenía la idea de chuntar las dos ideas y dice, hostia, voy a, pues a buscar. Ahora. Y que a mí me mola ese rollo de buscar las cantas que conoces pero versión de atrochenero, ¿no? En concreto, yo me fago y la música electrónica. y otro vista que me fago y vamos a disfrutarla aquí los tres yo quiero queda bueno más queda zapatilla con lo de la manifestación techno en Berlín <risa> esto lo sí que eh, esto lo explico sí sí en que eh, no estoy se, se tiempo para que se acabe la <risa> Pero, pero esto lo vas a explicar en torno de, de, de esto, si sí, a, sí, a lo que vaya a sonar ahora mismo, porque... independientemente independiente, ¿vale? La canta de... Que siempre me sorprende. De la experiencia vital. Pero, Estoy la, la mena de música, la música techno y venga. Berlín y una capital, sino mundial, pues europea de, de techno. Hemos con los craftware de Brasil. Tecno, tecno. <risa> Vamos a darle ahí. escobar Gaviria, haciendo negocios, así que pues, fresco, ustedes de niño. plata... con plomo bless me no sabe la canción no ya tengo pura 90% andale güey Shit, shit, shit, shit, shit, shit, Plata o, o, o, o escarpia. Que bailes, eh. Que bailes. Nos hemos fotido aquí. Buah, aquí, aquí un desfase total. Bien de escarpia. <risa> de mandíbula, patente. Muy guay. Original, ¿no? A lo menos. Pero, original total. Uh -huh. original. Sí, sí, sí. Me ha feito hoy. hoy. Sí. Ahí descubriendo lo techno. Y es simplemente una versión, ¿no? Pero, Pero, para la chinga escuita. Una, tía, una vuelta de tuerca. O de escarpia. Una vueltica de escarpia Te abre una botella Muy pincha, muy pinchado No sé si esto sonará En discotecas si y peras, tío que, Bueno, cuento que sí, ¿no? no Porque sé, esto... Es que no, pero a, ver, tú, a ver, yo no voy a... Cual, cual siquiera canta así un poco famosa Esta canta y muy conocida de La serie ha tenido muchísimo éxito Hombre. Tú te buscas en YouTube Versiones de esta canta Y entiendes a rienda Sí, ¿no? Las que quieras. Usted, y, yo... y de diferentes estilos: hip hop, trap. Yo fací una selección. <risa> Uf. Me metí 4 o 5 y a la fin la que más voy me fació estioista. Para lo. No sé si era para. Yo creo que era para el aniversario de. Virosta Puede estar. Tú, ¿Tú no viniste con yo. que que 15 quince años los que fuesen que tocó una joya de música de jazz no de así el una cultureta con y y fue hacer una versión de esta que sonaba chachi y sí sí muy pincha guapamente Plata plomo un saludo a un Electrocracia que llegó pionero de sonidos electrocráticos en esta emisora saludos Sí. Buen programa. Y, y a los TD Believers, pues que, que lo pillen para pinchar en las suyas fiestas. Que, ¿Sí, eh? que un DJ... Mmm, Excepcional. Totalazo. sin más que yo sí, saludicos, y chen que tengas bars y tal, pues ya sabes a un robar un sobrebueno DJ. DJ. Un plena bars. No, no, <risa> <no> M.C. <como yo. risa> sí me te cantas. Me te cantas. No, que este DJ de verdad, no como yo. Que sí que soy me te cantas. Me te cantas. Pues que, tú o yo. Bueno, pues como quieras. Cambiamos de orden. Jodón, vaya. Yo es que no sé qué orden hemos levado, eh. Hemos levado ocho Yo ya... yo, tú. Ah, pues no, pues métela tú si quieres. ¿Sí? Bueno, quieres? Joder, me la bufa. Pues venga, va, bueno, voy a Pues a la voy cargando, eh. Bueno, tú eh, ¿La vas a.? Cargando, cargando ah, con R. Vale, vale. El, el Rodrigo Polis. Bueno, yo te voy a hacer una chicota intro, mete la canta y después charramos de ella. Me y ya sabrás cuál es, ¿vale? Sí, hombre, nomás me os voy a, me paso por WhatsApp. a leer por <risa> <risa> No es más, te os voy a leer un poquito. Da intro, que sale en esta, en esta película, y ya segurismo que, que sabréis cuál Y. Triga la vida, triga un empleo, triga una carrera, triga una familia. Triga un televisor grande que te cagas, triga lavadoras, autos, equipos de compact disc y abre latas eléctricos. Triga una buena salud, colesterol bajo y seguro dental. Triga... El señor de los anillos. <risa> triga una hipoteca de interés fiso, bla bla bla bla bla, y remata diciendo, pero. ¿Por qué iba yo a querer hacer una cosa así? Yo trigué no trigar la vida, Trigue otra cosa. ¿Y las razones? No y hay razones. quién amenista razones? ¿Cuánto tienes heroína? Lo <risa> <risa> robé. <risa> <risa> bueno, pues esta película, si no sabes cuál es, ye... El señor de los anillos. El señor de los anillos, sí, señor. ¿Por eso Frodo me lleva un anillo? <risa> pues <ahí> <risa> <yo>. <risa> Hombre, Golumfa cara de polixtóxico, ¿no? <risa> pues sí, Claro, ah, ¿no? ¿eh? Yo bueno. he visto en, en un bar de la Madalena concretamente. <risa> <risa> Casi se me escapa <risa> Ahí, ahí va. Ay, ay, ay, ay. Bueno, okay. qué. Bueno, peli, qué peli qué peli. Pues te os traigo a banda sonora de Trainspotting. Oh, oh, me cago en la mar. Que bueno. Que estió una de las películas que cuando la billetes dice joder. Y no sé, como que me hubrió los huellos y me cambió la vida. No sé, me deis hoy esa sensación rara Que cada vegada que la veigo Porque ya me la sé así De tirón Pues no sé que... ¿Has visto la 2? No Yo tampoco Tengo miedo ¿Mm? Me fa Voy a soltarla, ¿vale? Me fa medrana no, no, no, no, no, Me fa miedo Me fa miedo Bellela Tengo ese Tengo esa ¿Mm -hmm. movida, Steve Pero bueno No sé, eh, como que me hubiera los huellos y soy me cambió me cambió la vida. Cuando la vigo noto una sensación muy extraña que de vez me mola muy Mmm, qué vital todo, ¿no? Lo que nos traye ¿eh? Sí, tío. Soy un sentimental desde que me he casado. No no sé, lo de lo de que una cinta sobre heroína humanos te cambie la vida. Sí, que llegue <risa> una movida extraña, por eso, no sé. No, no, no, no sé, yo cuando la vi el año pasado Eh, eh, cada uno plega las cosas cuando plega. Nunca no oye tarde si la peli es buena. Lo no, yo, yo, yo la la teneba en DVD de va 10 años. O... Jolio. Recuerdo poco yo de esa cinta. Poco yo salí en... <ríe> en los Poco yo era heroinómano no también. Ali, escarpió mano ¡Ajarato! <risa> Apuesta puesta también que, que le desee a la, a la heroína, porque joda. Pajaroto. Hombre, ¿y sus bailes? <risa> Pajaroto no Un baila. Pato eh. con chapero. Pero bueno. Bueno, la metemos, ok. Calamar. Dale, caña. Hay hip hop. Nos la metemos. Y calamardo? Y a Loots for Life. Oh, pero qué temazo. Pero hip hop, que igual en la primera vegada que suena aquí. Ah, ¿y hip hop también lleva heroína, y Vamos a darle. Chucho, hey. estamos en el yo, bueno, yo, yo. Ya, ya hemos tornado aquí en radio. Todo 1 punto Guay, toda FM. Yo, yo, micrófono. Que impresionante, me encanta Equipop, tío. Son muy brutos. Me fa muy tismo hoy. ¿Me y, se, se has bien? Y era sí, yo era pensando ahora. de, y, Yo me acuerdo de ir Tabas y que metes en Equipop. Yo no sé si eso. En Ocrápula la que no. Pero. Raro. Pero yo no sé. Hip hop también ya amigo de las drogas, ¿no? Jodo. Que va. Las Qué drogas van. son amigas suyas. A <risa> este bueno. sí, sí, le... Le, ch le chitan alcohol en la droga. Batalla <risa> una miqueta. Le chitan vida en la droga. Pero te mazo, te mazo, sí, sí. Y yo que creigo que se ha desintoxicado y bueno, y, y que tornó todos los escenarios y tal y cual. Pero yo con no he lo mismo nunca. Con Pero Ismael ¿verdad? Serrano, Robe y Bumbury. Sí, sí, tal cual, Y mm. bueno. Y Fendo con Evaristo y Silvio Rodríguez. Andadores y, y jeringuillas. Podríamos <risa> decirle Hombre, a, a la China. Egipto que años tendrá ya. Homenacha Maradona también. <risa> Nos ha salido un programa politóxico, mano ¿eh? Sí. Bien de droga. Bien de escarpea. <risa> Bueno, bella cositas más sobre, sobre Iggy Pop. Iggy, Iggy Pop. <risa> Cuando Iggy fa pop. Ya no veías top. Chao, <risa> chao. Jadao, petaquín. Oh, pues... pues eso. Un cantante, cantaire, pro, pro, bueno. Como ya no vi nada. Casi nadie. Pues sí. <risa> porque no ¿Qué? les disarían salir en la tele? Bueno, si sí, la esta, como se decía, la, la... La que también palmo de... Ana Belén. De, de Chutase. Eh... La, la, Amy, la el Amy, miedo Amy, de Miedo no. de Alika en la autosuelo. Amy Winehouse. Eso, Amy Winehouse. También iba de ser de Palo, ¿no? Casabin. ver, una persona que se apellida... Winehouse. Casabin. Hombre, se llamaba Winehouse, no House Bueno, pero... Pero ese principio, sin las principias por Obin, y ni pues, principias a fumar y a marihuana. Y el y, principio a, y, por la viera. Pues a lo que paras cuentas, tienes una cheringa, no. una aguja en la vena. No, a lo, cara, pues, a lo no. que paras cuentas, ya Allem, es afiliado Allem, al Partido Comunista. Y... A mí me fan miedo las cheringas. O sea, que. Eh... Y como te puntas. Y, y hay más vías, ¿eh? De inserción. Me preocupa, me preocupa que lo sepas. Garantía social, ¿no? Garantía social, proyecto hombre, estas cosas. Ojo, macho. Bueno, va. Eh, vea cosa más altas equipo o voy con las mías movidas? que hay un kite pro guapo pro pro guapo de, de bueno no de ah. de, de poli vale vale bueno oye cada uno tiene sí, suyo sí. o suyo criterio estético no pero a yo no me parece guapo polio. No? equipo ah no no no y se el de los rolling stones el que se lo montó con david bowie big jagger ese Joder que yo sepa, no sepa. que yo sepa no se lo monto, bueno, seguro se lo montaría con mucha Chen. Convertirnos Bornes seguramente. Pues molaría. Hostia, un trío un, un caballero español. Skipop. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora Las for life. Pega, pega, eh. Un mega mix ahí, Las for life y eh, eh, yo sí, feteo un remix de, de Las for life con Buenas noches, señora. Hasta la vista Bueno, Yo creo que ya le vamos casi dos horas de programa que al rematar porque encima viene no, a un otro. No, no. así nas, que si no tenés garracosa y está llega nuestra vida, ¿qué faremos de impuestos? Eh, vaya. Pues hombre, estando chueves cuando somos grabando esto. Yo me iba a traer yo una maleta aquí para vivir aquí ya. Tal albada, ¿no? Sí. Digo yo. La mía la vida se queda cerrada Se queda sin sentido. Pues... hoy qué bonita guitarra esta que suena Ah, coño, es para trapo. Que... Mira, voy a dejar un momento Del ensueño que evoca la memoria El viejo puente del río y la Alameda Déjame que te cuente Limeña Ay, adoro, adoro esta colla Adoro esta canta Colla y canta son dos de... Esta canta también me de tiernito, eh Muy todo, muy todo. Sí, sí, esta, sí. esta canta, ye, yo no, no puedo eh, fela sonar y no, y no bailarla. Oh. O sea, yo que se me elevan los pies. De verdad, la, me, me, la adoro. Y es una maravilla. Y era bailando ahora, ¿eh? que lo hemos visto. Sí, sí. Porque, sí porque tú no me veías chillar la silla, ¿sabes? <risa> Pero es pues, como lo que ha dicho antes Rubén, que, que mover un pie, vale, como bailar. La, o baile ye pie, interior. No, un, hundido. O baile va, va para intro. Las mías neuronas son bailando. Oh. Vale, ya he eh, bebido más el chordo. Sí. Bueno, pues voy yo con la mía. la Que te os recuerdo que esto va de cine y de pelis y de series y tal. Y, y la mía, y esta sí que lleva la banda sonora de, de una serie en concreto. Una serie que vi lleva yo de Chico ron, de chicotón. Y, y que, antimas, yo vi a dos cosas que quiero destacar de, de esta canción. Una. Que casi ningún me sabrá decir que son los que la cantan. Ahora te la meteré. Ay, no vale mirar. Uh, <ríe> y la otra, que quiero que faigaz muitisma, pero muitisma fijancia que estos TD Believers y que estos Rubén y Davi a los arreglos musicales. Por ejemplo, no. los efectos de Sony U Por son... la pandereta, ¿lo dices? no, no Ya lo entenderé. <ríe> Esta, esto ye de los Wittanta, primeros Wittanta, Eh, o o primeros zagues, no sé, y de los 80. Y, y los efectos de sonido son brutales. Esto no será una colla que os suyo miembro principal. No tengo ni si puta idea. De... Si es bailando vals de, La colla de que soy... Esto no será una colla que os suyo miembro principal y un ordenador, ¿verdad? Gorillaz ni Craftworld, no. <risa> ni, ni los los Mercy tampoco. Nah, pues bueno, dale. Continua, venga. ¿La meto MC Barrenao, puncha play. Pero yo quiero, por favor, los arreglos musicales. Venga, maravillosos, maravillosos. Del puente a la alameda. Y ¡Ole! Y es, mar y es maravilloso, y es maravillosa esta canción. Bueno, que se me va. Que meto la. la esta y, por favor, maravilla, maravilla. ¿Era brutal o no era brutal? Junkie wins Wings, <risa> wings sí, Sin duda No hemos tenido Friki oh, joder. hemos tenido Dragones y Mazmorras Impresionante, croco. ¿eh? La nomo. <risa> <risa> yo Yo, que Yo la bicelnomo no la vi ya Pero Dragones y Mazmorras me encantaba Y era una serie que me... Pero los efectos los llevas metiendo tú, ¿no? <risa> <risa> sí, porque ya has los lo de perro! <risa> Muy bien. Pero, pero verdad, yo dije que claro, pues son estas cosas que tornas, ¿no? Cuando, cuando ya tienes una edad como la mía y yo estoy con la sentía travegada, yo digo, pero, pero, usted, pero estos es putos efectos ya llegan en, gua, gua, ya llegan gua, gua, cuando gua, la sentía yo de crío. Eso llevo serrucho no. sexy. Bueno, y quién tocaba, Kife va esta canción. Apuesto por parchís mm, Yo lo mismo, eh. porque pues... más que más alternativas part... no, no No, no no no no no no parchis no, perdón, bombón bon, chip. La onda vaselina. Yo creo bombon bon chip ya eran posteriores a parchis, sí. ¿no? pero bueno, bueno. Ya era pensando mientras lo decía. Enrique Llana. Pues mira, yo creo que ya era parchis. Toda la vida he creído que ya era parchis. Le he preguntado a Guaya antes de venirte aquí y digo, tú qué creyes? que Feba Dragons y Mazmorra. Enrique Llana. Adito a la vez. Enrique Llana, Adito. Y no, los dulces Los dulces. Los dulces ni puta ya. Seguro <risa> que tengo el disco de él. Pues con eh, ese nombre no. Oye, o sea. vinilo, oye, bien cotizado, ¿eh? y, y, y salivan y bueno <risa> se meted los, los dulces dragones y mazmorras ahí uh -huh. en Grubar en... los escarpias busca es que me muero por velleras suyas pintas pues ya que Antima sale la, la web de bueno sale el Facebook de uno de los que llegan <risa> en... esto es, <risa> llego como los de verano azul no sí, sí, y sí, los, los refritos y, y este mozo claro, y, y entre yo nos subió Facebook para ver de, de qué iba la movida y, y... era, y era hero, seguro, no mano seguro no no que vaya un tío normal tú. pues que compartido pues he estado pues, pues, pues, pues, de cabo de semana con la mía mujer en los chuches entonces <risa> dragones ahí. Ahí está, aquí. Ya. bueno eso lo lo buscas en Google y mira mira este oy, oy, oy, este, este eh, ah no este sí no sé, bueno, bueno sí, pues igual que Torbet tío <risa> pues, pues ¿no? y el la moda el calabozo Jodo. dungeon Master este y tan amo a la casete, bueno, bueno, no, vía de todo to. Ahí tenemos Estoy bella canta más distache en Ferasti, de los dulces para poder meter las sinas de fondo no, ya morimos en paz y y que, y que oh, bueno ser infantil en TVE versión original la foto, esto y efecto con Paint también, porque ni se hacen vueltas y es lo que se Compain le va Bruce. con Compain. Bruce. Compain. No sí, Paint Bruce no sé si iba Paint en cara y se van con brocha y pincel <ríe> con pinturas <ríe> de de, eh. de los fuertes Fan fancineo <ríe> Bueno, Chen, que nos queda, o sea, ahora sí que se nos va lo tiempo. Pues eso, pues, pues los dulces. Que, que son los que feban esta canción. De esta serie tan buena. Y, y bueno, si, si al hace una amiguita por internet, lo que vi sobre esta serie oye, brutal, eh. Porque había un, un capítulo que no se plegó a emitir nunca, que ya como remataba, que no se hizo emitir porque ya era muy violento. Bueno, bueno, bueno, bueno. bueno cosas. cosas. Nos quedamos sin bueno, tiempo. Pues no. muchísimas gracias por habernos convidado. a reventarte otro programa <risa> te lo reviento solo, y, eh. y la tarde está. pues yo también muchas gracias por este tercer Sinfonólicos y gracias por convidarnos a, a Cuartén o Sinfonólicos sin duda no te feremos burro falso bien bien y decía la Chen que nos, que nos has quitado que las drogas no son buenas y las escarpias no son de balde si sí, no queréis rematar como Iggy Pop <risa> rico <risa> millonario <risa> famoso ¿puedo hacer un inciso? Volu. sí Y esta canta también, ya de meterse tierno. Y bien anti Así, no, no lo había pensado yo, eh. <risa> espera, espera. Pisar ¿eh? la nieve mientras a la última estrofa de Dylan. Que no baile esto tampoco, no te va ¿Te os cuento eh? un poco? Venga, eh, Yo de una cocaína humana. Sí, yo sí. De... Da, ha ya, dedicado no. una cocaína Con esto ya, pues Yo, yo pensaba que, que era, que era la inúmara. cocaína. No. Yo pensaba que era de la heroína. <risa> ¿eh? de la heroína ¿eh? Pisar la nieve. Ah. ¡Ah, qué sustido! Cosicas Al nieve Claro mm. Pues nada ¿eh? La droga es mala no, se sale. La droga es mala Preciso. Pues sí No bueno. tos droguez sin supervisión de un adulto bueno. <risa> Y consultad siempre a vuestro camello <risa> No, pero la droga es mala, ¿eh? Que... Acabamos Bueno Que... Feliz escarpea Feliz escarpea <risa> Muchas gracias por el licor de Chordón Eh, buenísimo, ¿eh? Muy... rico, muy rico. Yo no te os he traído... Cosa, pero bueno. Palillos. Los palillos los has traído tú. Los palillos... Que me los estrenó en en la mía boda. Una colla de chentuta. Tú has traído limas de para abrir la botella. De verdad. Ah, también de verdad. De verdad. Bueno, pues... Muchísimas gracias a vosotros dos por haber venido. Por... Por pasar estos ráticos tan buenos. Y espero que también a todas a todos los lovers Le sería afecto pasar un, un ratico tan bueno como lo que he pasado yo. Como siempre, nos despedimos con un resumen musical. Hemos tenido a los Huncha, a Pepe, Marieta, S.A. Seques, de la Fe las Flores Azules, Esparatrapo, Extremo Duro, Forraje, Los Fabulosos Kailax, Lugers, María José Hernández, más birras que ya sonando, Movio, Brimpa, Soft Spring, Shake, Sick Brains y todas las cantas que hemos estado diciendo, pues los zoos, los dulces, los... El Silvio Rodríguez, la Polla, bueno, toda esta h, ¿no? Acaba Tierra de Barrenaus, o programa, acaba la temporada. Quizá sabe si acaba Tierra de Barrenaus. ¡No! no. Lo decidiremos. En, donar. En este verano decidiremos qué hacemos con o programa. Dona, si quieres, que contiene. <ríe> no sé, muy to dónde donar. Y, y bueno, en todo caso, si viene una cuarta temporada, que espero que, que sí si que venga, sí, será sí, con sí. muchos, muchos, muchos cambios. En todos esos retes que voy a decir ahora Me puedes proposar todos los cambios Te puedes sufrir a, a venir a tu programa A contarnos las tuyas movidas Siempre, pero que sí, en aragonés Y si un caso, en catalán y, y bueno, pues eso Pues aquí seremos dando voz a la sin voz no En radio Topo en a 101.we da toda FM Zaragozana La voz a la sin voz, como te digo Y en aunque te enterarás de las cosas que en veras te importan Te recordamos que es esto y es la versión radiofónica de un blog que eleva este mismo nombre, Tierra ya y aunque llevo más de 10 años dando mal en aragonés. Mal y mal. Y voy a dar Porque un lo das mal también. ¿eh? Mal. ¿Cómo que lo doy mal? ¿Qué me ibas contando? Mm. Lo que charras mal. Ah sí, eso pero sí. como todo mundo. Muy mal, muy mal, digo el chambreta. Bueno. Y, y todos esos miércoles puedes escucharlos de seis Agüito por ahora la cuarta temporada. Espero que no sea de seis Agüito en radio todo por ciento la FM y también por streaming y todo eso. Puedes seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr, en Evox En Badu. <ríe> en Badu no. Y puedes probar los podcasts anteriores en Tinder. Todos esos 30 programazos que le voy a ya feitos. Tinder no sé en lo que llegue. Eh, también llegue de Bukir, ¿ok? Sí, sí. Pues muy bien. bien. Para sigue en programa lo explicamos, venga. Bien, un programa sobre Tinder. Me parece bien, todo lo que sea con ser cosas. Eh, que puedes mergar, que fací también, antiparte de estas modernadas, también fácil un fanzine de 10 años. De los 10 años de un blog, ya enlevo más, de 10. Pero bueno, de esos 10 años fácil un, un fanzine... ¿Por qué? Porque toca al financiarlo Que el olicor de Chordon No de Bueno, este sí que lleve de Valdes Porque lo ha traído Rubén Pero había otras cosas que no, ¿eh? Las escarpias ¿Cómo las pagamos? ¿Eh? Convidamos a taxistas Que son treballando, ¿eh? Eso, eso Este yo de ganar dinés Hombre, Tidibilibers ¿Unas perricas o qué? A ver A mirar aquí engaño yo ahora, ¿sabes? Y si dices, no, al, al Barrena oeste no, que hay un talibán de las TZ y no sé qué, me cae mal Bueno, pues da perricas para el crowdfunding de topo Porque aquí, uh -huh. antiparte de yo, pues vi a Muita trachen, Que llefendo cosas que sí que valen de verdad la pena Y que, al que se imitan, y anti más pues y la solar radio Que nos da cobertura a la chen Que hacemos cosas en Aragonés, así nas que perricas Perricas para el crowdfunding de topo y así nos podremos continuar Dines, dines ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si ya es farta de cuñados ¿Qué has de fer? Ascuita tierra, tierra de doctorados <risa> <risa> Bueno, pelagatos ignorantes Muchísimas gracias Un placer a otro año haber estado Con vosatras y vosotros Nos villemos en los redes sociales Nos villemos en O gran red social Que no hay virtual, que hay físico, que hay la carrera Que son los vas Que son todos esos espacios Que compartimos y que vivimos de conchunta Y bueno Pues dedicar a la temporada, venían TD Believers. Continuamos viéndonos, oyéndonos, sentiéndonos, leyéndonos. Y te os dicho, convenga vivir, am Josep Nadal de Aseques. Adiós, doctoraos. Que vaya muy bueno.